ya, ya está Cayetano vale Jesús de Nazaret y sus parábolas en el Evangelio podemos leer lo siguiente había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba cada día espléndidos banquetes un pobre de nombre Lázaro estaba echado en su portal cubierto de úlceras y deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamerle las úlceras sucedió pues que murió el hombre el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham murió también el rico y fue sepultado en el infierno en medio de los tormentos levantó sus ojos y vio a Abraham desde lejos y a Lázaro en su seno gritando que dijo padre Abraham ten piedad de mí y envía a Lázaro para que con la punta del dedo mojada en agua refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas y Abraham le dijo hijo acuérdate de que ya recibiste tus bienes en vida, y Lázaro recibió males, y ahora él es aquí consolado y tú eres atormentado. Además, que entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieren atravesar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco pasar de allí a nosotros. Y el rico le contestó, «Te ruego, padre, que siquiera le envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento» y dijo Abraham, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Y el rico respondió, «No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos fuese a ellos, harían penitencia». Y Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán persuadir si un muerto resucita». Lucas 16, 19-31 Esta es una de las parábolas del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y el diccionario nos dice acerca de la palabra «parábola» narración alegórica que encierra una enseñanza moral nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos muy bien que es necesario que los obreros y obreras o sea los pobres del mundo no traigan tantos hijos no aumentemos más el número de obreros en paro de mano de obra barata de soldados para las guerras que organizan los ricos en una palabra que no esperemos más las migajas o limosnas de los ricos pidamos justicia y si cada día nacen menos pobres en el mundo los pobres empezaremos a vivir un poco el cielo en esta tierra y los ricos también empezarán a vivir el infierno que les espera seamos buenos pero no tontos aconsejemos a todos los pobres del mundo que busquen a Cristo cada uno en sí mismo la verdadera revolución contra los ricos no se hace con armas o derribándoles la mesa de la que habla la parábola se trata de tener sabiduría de Dios y su justicia la cual nos dice claramente que no nazcan tantos hijos pobres y si es necesario que se acuda al aborto Si los ricos se encuentran con que cada día nacen menos pobres en el mundo, por necesidad y por propio egoísmo, nos pedirán que nos sentemos a la mesa donde comen todos los ricos. Y se acabará eso de dar migajas a los pobres. Amigos pobres del mundo, busquemos a Cristo, o sea, al Espíritu de Dios, y tendremos la justicia verdadera en este mundo. Así sea, amén. Cayetano Marquevais, Abril 2005. Pues qué casualidad, Cayetano, que ayer justo estábamos con Perú, con este chico que se llama Jorge, el dijo de Silvia y precisamente tocamos el tema del aborto que habla aquí al último y este chico tenía dudas porque como es psicólogo entonces hace terapias y entonces hay una chica que tiene creo que un mes y medio embarazo y no sabe qué hacer y él claro, él empezó a pedirnos consejos que decíamos nosotros y, y tú algo le decías, ¿no? De, de una casa, ¿cómo es lo que le decías? el ejemplo de una casa hasta que no está terminada nadie va a habitarla y un cuerpo hasta que no está terminado nadie va a habitarlo y yo más que nada le comenté mira, esta chica lo que tiene que entender es ver cómo está en el mundo la cosa ¿eh? que no conviene traer en estos momentos muchos hijos, conviene traer pocos y además que ya tiene dos este sería el tercer hijo, imagínate yo le digo, bueno, intenta al fin explicarle todo esto yo te voy a enviar unas cartas, así que le mandé Cayetano esta mañana, nueve cartas de donde me publican aquí en la prensa lo del aborto, uh -huh. vamos a ver si la chica, pero no hay que obligar a nadie claro cada uno que haga lo que quiera pero hay que dar ideas y veremos que ella es la que tiene que tomar la decisión y bueno, con pues Miguel hablaban y le explicaba cosas Miguel es más detallista Entonces, yo hace tiempo que leyendo esta parábola me había fijado en lo que dice al final eh, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se dejarán persuadir si un muerto resucita y esto es una parábola que la dijo Jesús de su boca por lo tanto, si un muerto resucita ¿para qué? si tampoco se van a dejar preso ahí y luego va a resucitar su cuerpo ¿Eh? y, y bueno, pero hay otra cosa que me he dado cuenta ahora que no había caído antes que es mmm, la, el razonamiento que Jesús pone en, en, en boca cuando inventa esta parábola pone en boca de Abraham y dice Abraham hijo, acuérdate de que tú ya recibiste los bienes en vida y Lázaro recibió males ahora él es aquí consolado y tú eres atormentado es un razonamiento lógica de lógica que los ricos esperan el cielo aquí y luego el cielo ahí arriba que en el cielo que ellos hablan y esperan cuando se mueran no, lo lógico es que si tú has tenido el cielo aquí dice Jesús es que después seas has atormentado y tú el que has atormentado aquí después él tenga el cielo pero uh, bueno aparte de cielos no cielos que bueno es un tema que no es es, es la enseñanza no sí. la lógica si tú lo has pasado mal aquí y, la, y el otro lo ha pasado bien ahora sí si te toca pasarlo bien y al otro mal y además encima porque tú eres el culpable de que el otro lo pasara mal con más motivo ahora te toca a ti la lógica de, de, de lo que dice Jesús el que te mata ya te muere Los ricos, los ricos hacen el cielo en la tierra, ¿no? ¿No? ¿Sí, sí, y encima ¿Sí, sí, lo luego esperan comprámoslo. ¿no? O luego voy a en el cielo también. Por suponerlo oscuro, ¿no? La parábola esta es es muy bonita. siempre con el tema de ricos y pobres ya se ha buscado a propósito da un poco la idea de un Dios muy unos a, seguidores de Abraham como muy ojo por ojo diente por diente pero está la realidad es que están las cosas tan manipuladas están las cosas tan manipuladas que los, judíos, los protestantes sobre todo los de los Estados Unidos le han dado la vuelta A esta, a, esta, a, esta faz, a esta parábola que precisamente se consideran que las riquezas es ya una gratificación en vida y que después tendrán el cielo y que los pobres pobres dicen, ah, algo has hecho que Dios te ha castigado aquí fíjate si le han dado la vuelta a, a, a la parábola pero vamos, le han, han cambiado el calcetín eso mismo lo dicen en la India con la reencarnación ¿No los protestantes los protestantes y el, el hinduismo Ah, Fimeus, hasta te ha tocado sufrir por algo será que habrás hecho en la otra vida mira este ha tenido suerte le ha tocado ser un brahman y rico este se lo merecía pero tú, ¿qué habrás hecho? pobre desgraciado para merecer esta situación y uno sin reencarnación con el cielo de la hostia y los otros con reencarnación tanto unos como otros, menudos o sea que el tema no es si hay reencarnación o no si hay cielo o no el tema es la jeta que tienen que se la pisan De todas maneras, ahora claro, tienes que sacar siempre la, tan, el, el grano de de, entre mucha paja, porque las claro, la escrituras, en este sentido, siempre admiten un sistema, como que dice de clases. También, el rey David era muy sabio, pero no dejó de ser rey. Esta es la historia, y tenía sus siervos y sus esclavos, en este sentido. Los profetas llamaban al orden, en, eh, como, como la voz de Dios, y siempre se dirigían a los que mandaban pero no les decían a los que mandaban que dejasen de ser lo que eran simple y llanamente pues reyes y jefes y, y, y tener a sus siervos Jesús llega un momento que también que el siervo no es más que su señor, el señor no es más que su siervo que no se pueden atribuir quizás esas palabras a él en este sentido pues claro decir, poner esta parábola está, está muy bien está muy bien porque en el fondo dices bueno estas es palabras en este sentido podríamos decir de Dios eh, eh, llevada un poco a, a, a la expresión de lo que se tiene que hacer con la vida lo que pasa es que claro, dentro del gran sistema de cómo están las cosas pues, la alternativa es que llevar una vida en la mayor justicia posible y con los sentimientos, te, te diría yo pues más justos también lo que pasa es que claro, tampoco nos vamos a poner en plan pues, no me, no me, vamos, no decir sé quién para hacerlo ¿no? ahora la justicia es la justicia sea donde sea, la India en la China o aquí Sí, pero eh, luego hay otra parte donde lo, lo aclara más Jesús es por eso que ha dicho, de, el amo no es más que su siervo ni su siervo más que el amo uh -huh. pero en otra parte dice muy claro, porque a los ojos de Dios es verdad pero en otra parte dice y los últimos eran los primeros y los primeros eran los últimos entonces ahí queda claro que los que ahora pretenden ellos pretenden ser más van a ser los que son menos, precisamente por su tontería de querer ser más, aunque ya sabemos que a los ojos de Dios no, pero precisamente para que aprendan, tienen que pegar un buen bajón ¿eh? y comprender que somos iguales. Ahora es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente a nivel espiritual, ¿no? Sí, pero precisamente cuando dice Mía es la venganza, dice el Señor, ahí está la sabiduría Es decir la, eh, Este ha matado, por lo tanto merece la muerte Bien, eso es lo que pone Un libro llamado sagrado, entre comillas Pero bueno, suponiendo aún que sea así También te dice ese libro sagrado Mía es la venganza, no le apliques tú la pena de muerte Deja que Dios Haga la venganza que tenga que hacer Entre comillas, venganza también Como cuando Jesús dice enemigos, por eso, entre comillas Pero, tú quieres venganza Deja deja que la haga Dios, no tú, tú no eres quien, porque estoy haciendo un crimen, entonces, uh -huh. eh, hay tantas cosas ahí metidas, hay muchas cosas difíciles de entender, el mismo Dios es difícil de entender, en su justicia, también, que cuando, en este sentido, claro, la, entre el bien y el mal, eh, hay muchas experiencias, que no se pueden entender, tú piensas que, claro, es que hace mal, y no estuviera un bien, pero hay gente que nace también, y no tiene tiempo ni hacer mal ni bien, y tiene un sufrimiento, determinado que estaba con su vida en pocos años. Este no ha hecho ni mal ni bien, este ha venido a sufrir. Las cosas se han de decir claramente. ¿Eh? hay una guerra, en el momento decir, las víctimas son las que están en un pueblo, por ejemplo, donde mueren niños como mueren personas mayores. Simple y llanamente, qué se ha hecho? ¿Justicia humana, justicia divina o simplemente es un hecho casual, accidental, para que los demás aprendan? Es todo muy complicado de entender, porque cuando tú analizas la conducta de por ejemplo de alguien que explota a alguien que dice sí, este recibirá su recompensa va a recibir a su castigo muy bien también hay una cosa no dejándose de ser las cosas pues ¿cómo no porque son así punto de, de ser un hecho casual ya no hay Dios todo ya no hay Dios ahora. Sí, pero es que, es que, ahora yo te estoy hablando porque en cuanto a uh, la incomprensión que hay ya yeah. uh, ahora supongamos que somos un microbio del tétano y estamos en trincada red de neuronas y, y cable y conexiones eh, no podemos ver el, el total de la maraña que hay ahí dentro de millones de neuronas y ver el resultado final que es una cosa que piensa aquí y está hablando no podemos verlo pero ah, está todo entrelazado todo está eh, enmarañado pero no en sentido de caos sino enmarañado en sentido de como una compleja red telefónica todo Es por algo. Ahora, el por qué yo no lo sé. Y, y cuando se habla también de. Ah, por algo será teniendo en cuenta la reencarnación. Sin reencarnación todo es una barbaridad. Por reencarnación, cuidado, tampoco caer en el error. Tampoco caer en el error de lo que acabo de decir. Ah, eres un paria, te jodes porque en la vida todos merecieron. No, no, no. No estamos hablando de culpas ni de castigos. No, no. Sino de un plan que yo desconozco. Y yo no, no entiendo la, las cosas como culpas o un dios torturador de que se disfruta y como a veces leemos en libros esotélicos en internet que hay un el que vino con una nave y es el que maneja a la humanidad para reírse de ella y para disfrutar con el sabismo de que la humanidad sufra todas esas cosas no, no van conmigo ¿me entiendes? yo veo un orden un plan en el universo en nuestro cuerpo ¿eh? en, en muchas cosas veo un orden ahora hay cosas que se me escapan y yo mismo joder macho pero quizás ese repelús que siento cuando veo algo que es injusto a mis ojos, como un niño que, que tenga cáncer al poco de nacer hostia, sí. esto eh, pues eso, creo que también forma parte del orden que yo me, me revele no que lo yo senta, para ti. ¿Eh? no lo crees para ti Coño, ¿y quién quiere para él ah, algo así? El... Estamos, hablando, estamos hablando que yo no quiero para mi madre lo que tiene lo que no le voy a hacer las cuentas a Dios y dile, es que es injusto sí, es injusto Cuidadito, yo no sé, yo no sé. Ahora, a mí no. claro que no me gusta ni lo quiero para mí, ni para nadie, ni para nadie. ¿Quién va a querer un mal para alguien ni para sí? Porque yo también soy un prójimo. Pero otra cosa es que yo haga las cuentas, ¿no? Yo no se las hago. Claro, yo me supongo que el que sufre tiene derecho a preguntar sobre el que sufre. Sí. Eh, como mínimo tiene derecho a preguntarle si sabe el origen del que sufre, porque al cual tú dices, si te pisa el cuello, dices, oye, no me pisas el cuello. A la persona, a la persona no, no le lo pido a Dios. ¿joyos? pero qué? A Dios es el mínimo de clase de, de culpa de de y de la clase de historia. A Dios me pisa el cuello. A claro, Dios sí, a Dios no, porque Dios es el gran sabio como... Yo lo entiendo, ¿Tú? yo no lo entiendo, yo no te reconozco. ¿Tú? Lo un día ¿Tú? Él... Sentimientos acerca de Dios que quiera, yo. Claro, y, no, y, y, y, y nadie tiene el derecho a prohibirlo. Pero claro. a decir, y yo ¿Ni sé a mí tampoco. que mí todo lo sabe, pero yo no sé que él lo sabe. Ni a mí tiene nadie el derecho ¿Para? a decir que lo de mi madre pensar es una. cosa escucha, dejarme así con Yo, diciendo, yo, sé, yo eh, siempre he tenido un poco la historia de la justicia y de la injusticia, por supuesto. Mm -hmm. Nosotros somos los que planificamos nuestras propias vidas a nivel del mundo. De te dejas arriba hay muchas cosas que no entendemos y que yo no las entiendo por supuesto la eximente total es, es la voluntad de Dios ya sé, la voluntad de Dios él lo sabe todo pero yo no sé que él lo sabe o esa palabra es errónea voluntad implica le dé la gana no es así la cosa bueno sí, pero, pero todo tiene su causa y claro es un es... Dios torturador el de la voluntad vaya, ah, esto vayas. es su voluntad joder vaya torturador pues sí, este, dice lo porque dice no no voluntad, pero yo eh. no es eso ni... te estoy diciendo que eso es erróneo eso de... esa expresión si no se matiza si no se matiza Estás dando a entender un Dios, eh, es su voluntad que, que, que te torture un poquito y él disfruta. Pero Miguel, pero lo que te quiero decir también una cosa es cuando tú hablas de que el que sufre tiene derecho a preguntar a Dios, todo el mundo tiene derecho a lo que él estime oportuno. Lo que no se puede poner es en boca de todo y hablamos siempre cuidado con diferenciar sufrimiento y dolor físico, porque mi madre ha tenido ya bastantes operaciones como cuatro y dolor físico, pero sufrimiento le, no lo se lo veo. Entonces, okay, no pongamos en boca siempre del que le mata la hija como golpe asangrador y tal. Es que tú harías esto. Es que todos los que sufren se rebaten contra No, no, no todos son iguales ni todos piensan igual y sienten igual cada uno tiene su sufrimiento ante un dolor de un dedo unos maldicen a la hostia y otros dicen bah, no le hago caso, ¿me entiendes? cada uno lo toma de una manera diferente y hace las cuentas no se las hace a Dios pero no, todo el que sufre tiene, está obligado yeah. a ver Miguel, Dios Miguel, las palabras hacer cuentas no la he dicho ya, yeah. tarde yo te estoy diciendo buscar una respuesta como mínimo, yo no busco, yo no busco una, una especie de explicación que tengo derecho a que se me dé una explicación y estas historias yo, en, por el trabajo que tengo, estoy rodeado de gente que sufre y digo sufre a lo mejor me equivoco, también puede ser, no, hay que sufre te lo digo y además son casos que son a veces inexplicables para mí tiene una explicación más lógica lo de la parábola que acaba de leer hay un sufrimiento que una persona lo puede hacer eh, sabiendo que lo hace está explotando a alguien y tal y esto es fácil de entender hay otra serie de cosas que pasan en este mundo que podemos decir justicia o injusticia de Texas arriba no entendemos absolutamente nada podemos plantearnos ciertas cosas como él todo lo sabe él tendrá una respuesta te dejas tranquilamente llevar por esa que dijéramos esa decisión. Cuando yo he hablado un poco de que a veces eh, a Dios en este sentido le tengo más temor porque no conozco lo que va a hacer sobre mi vida, es porque, como claro, yo veo a personas que a un momento determinado sufren las consecuencias de algo que, entre, entre comillas, yo no... Pe, pe, pienso que Me han buscado... Pues claro, es normal que yo diga, pues si se hace la voluntad de Dios, pues yo también va a voluntad. Por la traducción que yo hago, muy superficial. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No pedirle cuentas a Dios, pues está bien, pedírselas. Pero ojo. O pedírselas, ni quiera. A no, verdad, verdad. Yo, yo te lo digo por el sentido que tú has dicho. Yo comenzaba a mirar al que se las haga, no la respuesta no la tengo. A fin de cuentas me queda igual. ¿eh? Pero vengo a decirte, el que sufra, o el que tenga un peligro de sufrir a lo mejor, que diríamos una, una especie de situación tenebrosa, que corra si puede. Es normal. Si puedes escapar de aquello, te escape. Es lógico, ¿eh? Como todos es que los que han estado en campos de concentración, si están ahí metidos, eh, te diría yo, jodines si les dan la posibilidad de escaparse, que se deje la voluntad de él por un lado, porque están allí por una puerta no, suficiente. Es que la voluntad de Dios que está, si No, se lo me capa me capa es tonto. De historia. Si no ¿me es decir, que hay muchas cosas que son súper incomprensibles. Y decir que Dios es amor, amor. Yo pongo un paréntesis, porque yo no entiendo, y quiero entenderlo, y no, y no estoy calificándolo de, de maldad universal, ni muchísimo menos. Hay muy, dentro de la percepción que yo veo desde la creación, veo una cantidad de, de, de, de cosas de nuestra conducta, y veo tanta incomprensión también, dejas arriba, porque no lo entiendo, Ay, mira, quieres que te diga? Yo me pregunto. Yo seguiré adelante, por supuesto, pero me sigue preguntando. Pero el caso es que está como yo lo veo, ¿eh? esta conversación es infinita, es interminable o sea, puede durar por los siglos de los siglos Amén. Amén. el Padre Nuestro dice hágase tu voluntad la madre de, de Caetano y Mestre Pep y, y, y su abuela dice que las cosas van bien, da gracias a Dios Si las cosas van mal, da gracias a Dios esto es una solución humana Dios, en esta postura no tiene nada que ver Ni siquiera que hace tu voluntad tiene nada que ver Dios, pero nosotros como seres humanos encontramos un poco de honor, un poco de, de paz, un poco de tranquilidad diciendo esto. Que fulanito tiene, ay, sí, qué pena, no sé qué, yaborón, yaborón", y tal, y tal. ya lo dice Jesús. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Y en otra parte, ¿por qué me llamas sabio? Solo hay uno que es bueno, solo hay uno que es sabio. Por lo tanto, la, quiero decir que la discusión vuestra puede durar eternamente, porque nosotros de Dios no sabemos nada. Solo sabemos lo que puede saber un humano, que es un aprendiz, un estudiante, un, un, un niñito mmm, seguramente malcriado, vicioso y un maldicho que viene de, de un primo uh, arangután y otro de un mono y buscando cacahuetes. Pero de Dios, Dios, no sabemos nada. Porque si supiéramos algo realmente con conocimiento profundo y de verdad, ya seríamos como él. ¡Ojo! No nos creamos aquí la vanidad, ni no, ¿eh? no. el hombre y gol del mundo. No sabemos nada. Lo que sí sabemos, y en esto coincidiríamos con los ateos, que haciendo leyes, aunque sean humanas, es mucho mejor que funcionar sin leyes. Y los ateos, en cierto modo, cuando legislan algo que de, de, para que nos entendamos en sociedad y tal, está más cerca de Dios que según que gente de mucha misa o de mucha Roma o de mucho Vaticano. ¿eh? Porque es, están legislando algo que, que da una solución al, al ser humano. ¿Dónde? En este valle de lágrimas, no, en este mundo, todo barroco, todo complicado, todo y tal. Ahora, es la famosa frase aquella aquel de que dicen, nadie, es un genio para su ayuda de cámara ¿qué quiere decir esto? que si alguien realmente ayuda es ayuda de cámara de un genio si lo entiende no será ayuda de cámara será su socio será su colega o será la, la escribirá libros o hará filosofías o hará quien será Einstein o será quien sea ¿me entiendes? No, no va a ser de ayuda de cámara entonces nosotros podemos hablar de Dios pero Sa saliendo de lo que realmente somos, la parte humana, que no sabemos, que no sabemos eh, su suficiente. No podemos saber, es que no podemos saber. Como si experimentas a lo mejor ciertas nah, nah, nah, nah. casos de divinidad, de mira, de es, es, tan, es tan distinto lo que es humano a lo que es divino, que incluso el alma, el espíritu puede hacer un viaje extra no sé qué, no sé cuántos, pero esto, aunque sea así, Aunque sea verdad, tampoco se puede enseñar ni se puede contagiar, solo por por experiencia propia. No sirve de nada. E e es el ejemplo de Caetano, de la pa de maestro Caetano de la paella. La ¿Eh? Si hace viajes y tú no lo haces y yo no lo hago, y tal, No sirve de nada. ¿Eh? No, ¿Eh? Sí, es, y, es que estamos en ello. Es, y si no, no tenemos ningún punto de relación eh, para entender a ver, esto del mal, esto de, los, de la famosa historia del mal Entonces, ¿cómo se explica el mal si Dios es tan bueno? o los terremotos de los muertos y tal es que no lo entendemos no lo, no, es que no lo entendemos porque no entendemos a Dios porque estamos en otra fase estamos en una ignorancia estamos en la universidad de la tierra que sí, sí. es un sonreo y es una porquería Pues, ahí estamos no, yo, no voy a, yo tampoco voy a dejar de lado esta parte de la ignorancia que tenemos lo que pasa es que claro, normalmente cuando no, no, pero yo lo digo para no exagerar el tema de Dios es esto, Dios ha dicho esto, no, Dios ha dicho que no, es. no pero no, no, ni en negativo ni en positivo sino decir, no, aquí estamos, estamos en una parquita y todos remando y ya veremos dónde llegamos a ver, queréis volver a leerme, pero la parábola no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 ahí dice la, el infierno que le espera a los ricos en este mundo ¿Eh? Eh, dice el infierno que les espera claro, es un infierno entre comillas porque no es ningún infierno es simplemente que tengan que buscarse las sopas como todos los siglos nosotros las buscamos, trabajar, moverse y que nadie les sirva eso que es lo normal en el ser humano para ellos sería un infierno terrible el vivir como ser humano normal ¿eh? buscándote tú, tú, lo tuyo sin que nadie te lo, re, te lo regale Este es el infierno. Yo no, no veo que tengan que pasar otro infierno más que trabajar. Eso es un infierno para ellos. No os dais cuenta que cuando yo, pues con este mensaje, pensé, bueno, la parábola. El pobre está en el cielo y el rico está en el infierno y el agua y muy bien entonces traeremos muchos hijos porque al final todos los pobres vamos al cielo bueno entonces la solución es esta dejarnos engañar explotar morirnos de hambre traer más hijos y que se mueran porque al final, al final todos iremos al cielo y los, eh, eh, y los ricos al infierno no no yo no pensé así pensé así. está bien esto esto está bien para las religiones ¿ves? pórtate bien que al final irás al cielo no te preocupes en la tierra y tú, se buen chico, y trae, cásate, traes muchos hijos, y pasáis hambre, es igual, os morís de hambre, es igual, porque al final, todos al cielo, no, no, Señor, Dios, tú me has puesto esta para pensar, y entonces yo pienso y digo, no, no, esto está bien para las religiones, para los mandamases religiosos, pero mientras no tengamos una justicia natural en este mundo ¿eh? pues que traiga a los hijos, lo, los ricos y haré todo lo que pueda para vivir un poco de cielos en esta tierra y será no dejarme engañar, votar, ¿para qué?, Partidos políticos, religiones, para allá. Traer hijos, para allá. No. Estaré pensando con esta y ya veremos qué pasa. Y si Dios es redondo, si es cuadrado, si el infierno está aquí o allá, y si las migajas, y si el agua, y no, no, no, no, no, no. Nada de complicarnos la ¿no? vida. Hagamos todo lo que podamos en este mundo para vivir un poco mejor materialmente, físicamente y claro, espiritualmente pero no seamos tontos no esperemos a... ah, sí, sí como dice Miguel me estás pisando el pie no, no te digo nada porque yo al final iré al cielo no, tú me estás pisando yo no tengo que esperar al cielo cuando me muera tengo que procurar vivir lo mejor que pueda en esta vida y lo mejor que pueda en el sentido interior mío porque después claro y si siento egoísmo y quiero hacerme rico como este ¿ah, entonces allá tú no pero yo no yo quiero vivir una vida sencilla de trabajador y punto no me interesa seguir este egoísmo eh, esta vanidad esta cosa ese esa visión no, no entonces tengo que procurar ser bueno pero no tonto bueno y si he metido aquí la palabra y si es necesario acudir al aborto bueno y cuántos estarán contra mí bien es igual allá ellos pero a ver si no es mejor acudir al aborto Que traer hijos, hijos, hijos, hijos. Ah, pero después todos irán al cielo. ¿Y qué sabes tú? Si irán todos al cielo. ¿Y cómo sabes tú que existe este cielo? No, no. Mientras tanto, tengamos esta para pensar, procuremos no hacer daño a nadie, pero pensemos. Pensemos continuamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la vida? y me doy cuenta que no, no tengo que perjudicar a nadie yo trato de, de, de seguir a este Cristo, a este Dios ¿eh? pero no tengo que dejarme engañar y no esperar ¿eh? es como eh, que yo tenga sed me vaya por las montañas ¿eh? y baja agua de las montañas y uh, hay agua buena y allí no en lugar de beber no esperaré que el ayuntamiento el gobierno ponga unas cañerías traiga esta agua a la ciudad y después podré beber no no yo no espero de milagros de nadie Ahora tengo el agua, pues a beber, para calmar mi sed, así de claro y así de sencillo. ¿Dónde está el cielo? Cuántas veces me he preguntado a mí mismo, ¿dónde está el cielo? Pero si Dios está en todas partes, Dios es todo, entonces ¿dónde está Dios? Está el cielo. ¿Sí? ¿qué pasa allí y aquello de que dijo aquel hombre el científico, no sé todo miembro que no actúa se atrofia la mano allí una hora o dos y eso es ay, ay, ay, ay que me duele claro si no empleo esta ¿qué pasa? si no pienso pasan los días los años y soy un, un, un ser humano una máquina ¿sí? y, y, y, claro me dejo guiar ahora por eh, los demás ahora por el egoísmo ahora nada eh, nada nah, nah. he procurado siempre en toda mi vida y hablo de mí mismo he procurado ser sabio y no tonto caramba me digo a mí mismo soy sabio y a lo mejor soy el más torto del universo bueno, ¿y qué? pero lo importante es tener las ideas más claras más claras de aquellos que veo que trabajan hijos y más hijos y venga y después creer o no creer las religiones y el ateísmo Y, y, y si Dios es cuadrado, y si Dios es redondo, y si las cosas espirituales, y el esoterismo, y si el espiritismo, y si viajes astrales, y si... La cosa tranquila en mí mismo, y yo dije a Magdalena, no, mira, estamos viviendo en esta casita, en las viviendas, construidas por el jefaso por tranco bien mira la casa del vecino tantos hijos y tienen que poner colchones por el suelo en el pequeño comedor por la noche, no, no hambre, y no esto no es así después la limosna de la parroquia o de aquí o de allá no hay que pensar con esta Y pensando los dos con esta, pues, una hija, la Lucía, y punto. Y cuidado Lucía porque hay esto, y esto, y esto, y esto. Y no te preocupes si Dios es redondo, si está cuadrado, si está arriba, si está abajo, si esto, si... Se puede discutir todo esto, ¿por qué no? Pero discutir, hablar de estas cosas... Y yo os aconsejo a todos que sea siempre así, en un plan sencillo, tranquilo. No os compliquéis la vida. Hace un rato que yo decía que el mensaje que ya está casi a punto...